Gracias por la oportunidad de enseñarle la Palabra de Dios este día. Estamos estudiando la vida de Elías basándonos en el capítulo 17 del libro de Primero de Reyes en el Antiguo Testamento. Y espero que usted nos haya podido acompañar desde el comienzo en esta aventura de la vida de este profeta de Dios. Hoy nos encontramos en la parte de su vida en que ha sido protegido de la ira de Acab al estar bajo el cuidado de la viuda de Zarepta. Y como saben... Él estaba ahí para alentarle a ella y para que ella le alentara a él. A través de su presencia y el poder milagroso de Dios, la provisión de comida fue extendida por todo el tiempo necesario y en medio de esta bendición muere el hijo de la viuda. Ahora Elías está tratando con la muerte de este joven. es una historia llena de emoción y de muchas lecciones espirituales para nosotros hoy día. Hemos visto que la madre está llena de amargura por lo que ha sucedido. ¿Podría ser que ella se sintiera convicta debido a la presencia de este hombre de Dios en su casa? Veremos eso en un momento. Abramos ahora nuestras Biblias y corazones para comenzar.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 En lugar de regañarla, en lugar de enfadarse por la acusación falsa, Elías muestra compasión. Podía haberle echado en cara justificadamente todo lo que acabamos de decir, pero en lugar de eso, él se dio cuenta de que el arranque de ira era simplemente el producto del dolor que ella sentía. Una de las cosas que Dios me ha estado enseñando, y probablemente lo estaré aprendiendo toda la vida, es que de cuando en cuando la gente se enfada conmigo. Todas las semanas alguien nos envía notas, alguien que piensa que no estamos realmente haciendo lo que deberíamos estar haciendo, y yo, yo soy el primer blanco. Parece que tengo un círculo de tiro al blanco pintado a la espalda. A veces la gente dice cosas muy dolorosas y con frecuencia... Si me hago unas cuantas preguntas, comprendo que lo que estas personas dicen en realidad no tiene nada que ver conmigo con la iglesia, sino que es el resultado de gran dolor en esas personas. Un dolor que arrastran y sienten en sus propias vidas y que no tiene absolutamente ninguna relación con lo que sucede en nuestra iglesia. A veces, cuando uno puede ir más allá de las palabras furiosas al dolor que siente la persona, es posible ayudarla. Entonces, hay sanidad para todos. Esto fue lo que Elías hizo. Sabía que la mujer estaba colérica. Ella simplemente estaba afligida y clamaba contra Dios, pero él se limitó a decir, dame acá a tu hijo. Tomó al muchacho en sus brazos. Entonces, no solo se ve que él toma al muchacho, sino que lo lleva al lugar de oración. Noten lo que sucede. Entonces, él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Esa habitación estaba separada, lejos de todas las demás. Elías no quería elevar la oración que iba a elevar frente a la mujer que no conocía a su Dios. Quería estar tras puertas cerradas y echarle candado si pudiera. Allí a solas, con Dios, iba a luchar por la vida del muchacho. Esta semana pasada leí que alguien dijo, el que ora para que oigan otros, en realidad, nunca ora. No es eso verdad. No ora usted en forma diferente cuando usted está solas, especialmente si está angustiado por algo que está sucediendo en su vida. No le agrada simplemente encerrarse tras puertas cerradas donde nadie más pueda oírle y hablarle solo al Señor especialmente cuando el asunto es tan serio como lo fue para este hombre. Entonces, noten su oración, su clamor a Dios. Hay dos oraciones que eleva en esta sección de la Biblia y tal vez son dos partes de la misma oración. Estas son sus dos peticiones. La primera se halla en el versículo 20, dice, Y clamando a Jehová Dios, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando, has aflegido haciéndole morir su hijo. No estoy seguro de que Elías tenga buena base teológica aquí, pero lo que sí sé es que Elías siente en carne propia el dolor. Cuando dice, ¿Has afligido a esta viuda? ¿En qué estaba pensando? ¿En todo el resto de los habitantes de la tierra de Palestina sobre quienes recayó la maldición de la hambruna? Por todas partes, por donde iba Elías, cuando se fue al arroyo querid y luego a Zarepta, lo que veía era muerte. Y devastación, veía dolor y tragedia y era el resultado del castigo de Dios sobre la nación perversa. Sentía él mismo algo de ese dolor, aislado de sus amigos y desterrado en esta nación olvidada de Dios. Ahora, de otra tragedia en la vida de esta mujer, dice, Dios, ¿vas a permitir que esto siga? Ya has afligido a Israel, siento ese dolor y ahora la emprendes contra esta pobre mujer. Veamos su segunda oración en el versículo 21. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Este es otro atisbo a la persona de Elías, quien no parece ser un hombre centrado en las personas y que parece vivir como recluso. Aquí está Elías, suplicándole a Dios en la quietud de su propia habitación por la vida, De este muchacho La compasión de Elías fue evidente Para la mujer, aunque No se le permitió a ella entrar en ese Aposento privado de oración La compasión de Elías fue evidente para ella Ella vio eso en la vida de él Eso es lo que la gente Ve en nosotros, ¿verdad? Hay un refrán que dice Que a la gente no le importa mucho Cuánto sabemos, mientras no Sepa cuánto nos interesamos Mientras no vea la compasión que tenemos por los que nos rodean. Pueden imaginarse cuántas veces durante los meses previos, mientras Elías, la viuda y el muchacho se sentaban para servirse las tortas del desayuno y el almuerzo y la merienda. Pueden imaginarse cuántas veces la viuda le habría dicho a Elías, ¿Sabes una cosa, profeta? Ese muchacho es todo para mí. Es mi vida. No sé lo que haría sin él. Es muy duro. Ahora que hemos llegado casi al colmo, si no fuera por él, pienso que no podría seguir viviendo. Lo quiero tanto. Si usted tiene un hijo o hija, sabe lo que es querer a un hijo. Así que Elías sabía con qué estaba lidiando. Aquí la Biblia dice que él se tendió sobre el niño tres veces. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Era algún nuevo método? Leí. todo lo que pude hallar respecto a por qué lo hizo y no hay consenso. Uno de los comentaristas que leí dice que Elías estaba haciendo lo que hacemos hoy al dar respiración artificial, Por eso de mi lista. No creo que esa sea la respuesta. Permítanme decirles algunas cosas en las que ustedes tal vez no hayan pensado al leer esto. ¿Sabían que la ley prohibía absolutamente en Levítico capítulo 21 que un hombre de Dios tocara un cadáver? tener contacto con un cadáver lo contaminaría ceremonialmente. La ley le prohíbe a Elías hacer eso, pero Elías se preocupa más por el alma de ese muchacho que por su propia religión externa. Así que fue más allá debido al amor y preocupación por la vida del niño. Al tenderse sobre el cadáver estaba literalmente demostrando su propia impotencia. Estaba diciendo en esencia, soy totalmente impotente ante ti, oh Dios, como lo es este cadáver. Si tú no haces algo, no hay respuesta para la vida de este muchacho. En esencia, su acción al tenderse tres veces sobre el cuerpo inerte del niño fue un ejercicio en fe. Alguien ha dicho, lo que Elías estaba diciendo era esto, no voy a dejar esta cama, oh Dios, mientras no restaures la vida a este cadáver. Algunos han dicho que las tres veces se tendió y lloró, oh Dios, devuélvele la vida a este cuerpo. Luego se levantó. Tal vez le tomó el pulso, tal vez lo sacudió. Cuando la oración no fue contestada, volvió a la cama de nuevo. ¡Oh Dios, devuélvele la vida a este muchacho! Tres veces, en fe, creyendo. Dios le dio la fe para creer. Usted dice, bien, pastor Jeremaya. si tengo un ser querido que está enfermo, ¿puedo creer que Dios haga eso? permítanme ser lo más gentil y cuidadoso que pueda ser aquí, porque hay muchas tonterías que se dicen por ahí, pero quiero decirlo bien claro. Pienso que hay ocasiones cuando Dios le da a su pueblo la fe para creer que un ser querido se curará. En esa fe oran y Dios responde, no me toca a mí decir si eso es cierto para usted o si tiene algo que ver con la fe del enfermo. Este muchacho no tuvo nada que ver con su propia revivificación. Estaba impotente, estaba muerto. Es un cuadro de todos nosotros en nuestro pecado. No podía hacer nada para ayudarse a sí mismo, pero Dios le dio a Elías la fe para creer que el alma de este niño le sería de vuelta. Y en fe, creyendo, Elías oró. A veces... Dios le da a su gente fe para creer, y eso fue lo que hizo con Elías. No hagan de esto un procedimiento normal de operación para todo enfermo. No es cierto que sea la voluntad de Dios que todo enfermo se sane, porque de serlo, jamás habría un funeral. Hay que usar el sentido común. Me encanta lo que un sociólogo dijo, Dios sana a todos, a algunos aquí abajo, y a todos los demás, allá arriba. Bien. Elías se tendió sobre el cuerpo sin vida de este muchacho y en el proceso observen lo que está sucediendo. La mujer está experimentando la consistencia de la vida de Elías. Ahora ve la compasión de su amor y tiene una cosa más que presenciar antes de hacer su gran afirmación. Ella va a experimentar la capacidad del Señor en Elías. Observen esto, versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Este es el primer caso de resurrección en la Biblia, ¿lo sabían? La historia de la primera resurrección humana en la Biblia es el cuadro perfecto del poder de Dios sobre la muerte. Gracias al Señor, que el mismo Dios que levantó a este muchacho y le devolvió el alma, sea el Dios que resucitó a Jesús de la tumba. Algún día, Jesús, que es las primicias, se nos dice que un día... Se tocará la trompeta y se oirá la voz y el mismo Dios que resucitó a este niño en respuesta a la oración de Elías va a abrir todas las tumbas de los muertos y los muertos en Cristo se levantarán en grata obediencia a la voz de su amo. Él es el Dios de resurrección. Bien, la provisión divina fue parte de la capacidad que esta mujer vio, pero ahora observen la presentación del hijo. Leemos en el versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora, observen la ternura del versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Vaya, vaya. Las escrituras pintan el cuadro a todo color, ¿verdad? Elías llevó al niño, sacándolo del galopón de la azotea, y lo llevó hacia abajo por la escalera externa de la casa, no había escalera interior, dando la vuelta hasta la puerta del frente y entró, con el muchacho, tal vez todavía un poco aturdido por el proceso, al entrar en la casa, y favor de perdonar un poco de imaginación, mira la sala, y ahí... La madre del muchacho está sentada todavía gimiendo en angustia. Tiene la cabeza hundida entre las manos. No ve cuando Elías entra. Elías se acerca hasta ponerse frente a la mujer y le dice, «Mira, tu hijo vive». ¿Pueden imaginarse ese momento en la vida de la mujer? Ella ni siquiera quiere tomar al hijo. Tiene miedo. Es un momento aterrador. Finalmente estira temblorosamente su mano. Mientras Elías toma al hijo... y lo pone en manos de la mujer. Ahora, las lágrimas que ella ha derramado en aflicción se convierten en lágrimas de alegría. Hebreos 11.35 dice que por fe, algunos recibieron sus muertos de nuevo a la vida. Ella fue una de esas personas. Quisiera hacer un alto aquí y pedirles que cuando tengan oportunidad, busquen en el Nuevo Testamento las veces en que el Señor Jesús resucitó al único en la familia. Incluso Lázaro era hermano único de María y Marta, la viuda de Naín. Las resurrecciones en el Nuevo Testamento son un cuadro de la compasión de Dios por los afligidos. Algunos de ustedes están sufriendo, están afligidos y se preguntan si a Dios le interesa. Quiero decirles algo. Elías es el profeta de Dios. Es un cuadro ante esta mujer de quién es Dios. Dios se interesa profundamente por nosotros. ¿No es esa una verdad que necesitamos tener siempre presente en nuestras vidas? Con todo eso sucediendo en la vida de esta mujer, ella llega al final de la experiencia y leemos, «Entonces la mujer dijo a Elías, «Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad». En tu boca, de la creencia al conocimiento, en la experiencia de ver a Dios obrar por medio de este hombre, la mujer que un momento dijo, tu Dios, ahora dice, mi Dios. ¿Podría dejarles un par de pensamientos más? Aparte de cualquier otra cosa que ustedes puedan sacar de esta historia, deben ver eso, aquí, En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, vemos el poder de una vida santa. Tal vez no hay nada más poderoso en el mundo, en el campo humano, como el poder de una vida consagrada. Me hace querer gritar, Dios, ayúdame a crecer en ti, ayúdame a aprender a crecer y a ser cada vez más santo. No hay testimonio como el poder de una vida consagrada. Lo que la mujer vio en Elías, la cambió. Lo que vio a Dios hacer por medio de Elías fue lo que hizo toda la diferencia. En segundo lugar, no hay poder como el poder de la oración. Elías oró y Dios contestó. Por eso Santiago escribe en el capítulo 5 que la oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que Dios me ha estado enseñando esta semana. El poder de ser un hombre consagrado que ora. ¿Qué arma más increíble tenemos a nuestra disposición en este mundo? Este es el pensamiento que queremos dejar con usted al terminar este mensaje. Estamos en medio de nuestra discusión de la vida de Elías y continuaremos al regresar nuevamente al próximo episodio. Le animo a que no deje de congregarse. Cuando participamos en una iglesia, somos bendecidos porque podemos dar y recibir. Al unirnos a una iglesia, nos comprometemos tanto con Cristo como con su iglesia, lo que se refleja en la participación. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy.